Todas las veces que me operé para jugar al básquet Me desestabilizó mentalmente el hecho de salir de Houston de ir a Argentina y como relajarme Me ha costado mucho volver a enchufar ¿no? Obviamente eh, no siempre puedo jugar tantos minutos Pero bueno, cuando entro eh, algunos minutos Por suerte le puedo aportar lo que siempre me caracterizó de mi juego ¿no? sí,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 se hace como una Último de la semana arrancamos este día viernes en FM 570 en Radio Argentina. Muchas cosas han pasado, muchas cosas van a pasar. La liga está en una etapa realmente muy buena y hay novedades en el mercado argentino, la confirmación de Pablo Crisi como técnico del Basconia Basket en este preciso momento, tras un comunicado del Basconia Basket, allí está uno de sus representantes, el señor Claudio Villanueva, quien seguramente disfrutará ...del último partido, o delante último... ...del Chapo Nozioni... ...jugando al básquetbol profesional en el Real Madrid... ...tanta información y tanto testimonio... ...que vamos de esta manera con el resumen... ...hablamos con Carlos del Campo... ...el dirigente del Bilbao Básquet... ...equipo que acaba de fichar por dos temporadas... ...a Lucio Redimo y esta nos decía... Lucio es un, es un jugador que, que ha estado en el punto de mira... ...de nuestro equipo de scouting del club... Eh, ...como una joven promesa que sin duda... Desde este club entendemos que nos va a dar muchas alegrías y muchos momentos de gloria y por eso desde Bilbao, desde el club Bilbao Basket, hemos decidido hacernos con sus servicios y estamos seguros y confiados de que vamos a tener un gran éxito en esta contratación. Desde Bilbao eh, entendemos que el basket argentino reúne eh, algunos valores que son son son coincidentes con los valores de, de, de nuestro club y los valores de nuestro país, no del País Vasco, que son los valores de la lucha, del esfuerzo, del compromiso, que son valores que no, no son fáciles de encontrar en el, en el mundo profesional. Bueno, yo creo que el valor que más nos ha, nos, ha, nos ha enamorado de Lucio es su ambición, su ambición por ser jugador con ganas de crecer, con ganas de hacer mejor las cosas, ...arí como avalan sus, sus números, ¿no?, durante estos años. Bueno, pues hemos hecho un contrato por dos años... ...pero sin duda nosotros tenemos mucha esperanza... ...de que podamos alargar este contrato... ...porque tenemos mucha fe en Lucio... ...y en, en lo que nos puede dar a nosotros. De Carlos del Campo, dirigente del Bilbao Basket... ...Aniko Cazalanguida, técnico saliente... ...en esta temporada de horas sanitarias... ...ya arregló su contrato... Para la 17-18, temporada 17-18, para el griego, para Atenas de Córdoba, esto lo decía Nicolás Casalanguera. Bien decís, es una responsabilidad inmensa que me ha brindado eh, la institución de Atenas y bueno, muy entusiasmado por sobre todo lo, el, el contexto, ¿no? Yo en este momento estoy en Córdoba, estamos en plena... No, construcción de, de, de, de los jugadores el equipo de trabajo ya estamos trabajando e intentando transformar la realidad sabiendo que tenemos un plantel de jugadores jóvenes que, que ya dio muestras de que puede servir de complemento del equipo profesional, o sea, está claro que los jugadores jóvenes es una de las apuestas importantes que tiene el proyecto de que puedan apoyar al plantel de profesionales y no que los no que vengan dos o tres jugadores mayores a complementar los menores no es acá es una, una, una mirada muy clara de que los jóvenes pueden tener participación pero lógicamente eh, siendo mm, complemento de, de mayores de nicolás cacioánguida gabi picacato técnico de regata de gran campaña el lunes arranca ya la primera serie de la etapa final de conferencia, tanto para regatas como para San Martín, el balance de Gaby Ficato después de haber dejado en el camino a un gran equipo como estudiante de Concordia. Bueno, la verdad es, eh, es un muy buen desafío. Nosotros como equipo no, eh, no vamos a variar eh, nuestra concepción de las cosas, digamos. Desde el primer día... Eh, nos planteamos ser competitivos, eh, mostrar un, una idea y un estilo de juego, ser consecuente con eso y, y dar dar lo mejor que tenemos. Eh, eso no lo vamos a variar. La experiencia vivida en, en la parte anterior, tenemos que profundizar el análisis, es eh, evitando los puntos de ataque rápido como primera medida. Pasaba Gavir Picato, el técnico de regata y hablábamos con otro técnico campeón del torneo nacional de ascenso. Hablamos del Tulo Rivero, hizo comunicaciones ganando de la serie final a Estudiantes de la Barriga 3 a 2. Una alegría enorme por por cómo se dio el triunfo y obviamente por el ascenso. ¿no? Sí. Tuvimos dos puntos, creo que claves en, en la serie de playa, uno fue los 6 segundos con Unión, y creo que este partido, como estaba el marco, como vos explicaste, todo en contra de ellos para para ganar y festejar después de tanto tiempo el regreso a la A, creo que esos dos puntos creo fueron importantes para el equipo, para la cabeza, y poder traer la Serie Mercedes, la verdad que fue una alegría muy grande. ¿no? De tratar de dejar todo para para ese logro de ascender a la A, que no fue el objetivo inicial, que es verdad, pero que a medida que fue transcurriendo la temporada, eh, vimos que se podía y que lo podíamos lograr, y, y, bueno, y obviamente cambiamos. ...y intentamos lo que hoy conseguimos, ¿no? Semana de entrenadores en uno contra uno... ...la palabra del Tulo Rivero... ...antes Nico Casalán... ...de Gabi Picacho... ...hablamos con el Cepo Ginovili... ...porque la noticia nos llevaba a Bahía Blanca... ...y también a San Antonio... ...en los Estados Unidos... ...el Cepo va a participar de dos campus de verano... ...de la Liga de Verano de Estados Unidos... ...invitado obviamente por San Antonio Spurs... ...esto lo decía ...un aprendizaje ver lo que es ese mundo, ver jugadores eh, ver cómo se manejan ver cómo entrenan eh, nunca tuve la oportunidad, estuve muchas veces eh, en Estados Unidos viendo a Manuel pero nunca en una formación de un equipo así que va a ser la primera oportunidad que tenga así que trataré de aprovecharla y, y sacar el máximo jugo posible y que voy de invitado eh, a observar a trabajar a, bueno, eh, a, a escuchar y ver si escuchan mis ideas o, o no Eh, ser parte del cuerpo técnico colaborando lo máximo que pueda no no no hay ninguna unión de, de ningún estilo, ni de, contra, ni de contrato ni de nada ¿Qué es eso? ideas de juego primero ver jugadores, tener la posibilidad de, de conocer otra gente, otro ambiente ver cómo se maneja el cuerpo técnico de qué manera planifican un juego la el uso de la tecnología eh, un montón de cosas que nosotros vamos eh, copiando de ellos obviamente que venimos con un eh, con un buen tramo atrás, ¿no? Pero creo que, que, que se pueden adecuar muchas cosas a nuestra competencia y, y sacar el máximo fruto posible. El cepo chinóvil y parodi, el vaso uruguayo de Exebraica y Maccabi, arreglando su incorporación al básquet argentino, en este caso a Bahía Básquet. El y Gonzalo Iglesias, los primeros refuerzos ya oficializados, por la institución que comanda Pepe Sánchez, esto no decía el nano Sí, claramente creo que como te decía hoy eh, estaba en una etapa de mi carrera que que tengo que apuntar más a, al crecimiento como como jugador y y no tanto al tema económico, eh, entonces eh, por ahí el, el proyecto de Bahía me, me seducía mucho en ese sentido y, y bueno, creo que es una ciudad que se respira básquetbol y todo y, y están eh, todos los elementos para que siga creciendo que tener a referente como Pepe Sánchez Aleotetequia eh, Cepo, sepo todo ahí eh, creo que, que se hart todo el ambiente como como para seguir creciendo son dos temporadas con opción después de la primera eh, teniendo una cláusula de salida exterior eh, eh, está la opción ahí y el último de todos el pitch y campana que después de la estupenda actuación de eric flor en la noche que quime le ganó a Ferro Carrillo Este no tuvo más que palabras eh, de agradecimiento para él, para el básquetbol y para lo que vio esa noche, esto lo decía el Pichicampana. Bueno, en primer lugar la verdad que me pareció una serie muy interesante, pero eh, por lo emotivo que fue el partido de ayer, porque parecía que Ferro lo tenía, parecía que lo perdía, volvió a que lo ganaba y bueno, finalmente Quilme disminuido y y haciendo un esfuerzo sobrehumano y tomando decisiones muy arriesgadas, con mucho corazón, terminó ganando, ¿no? Eh, en estos partidos, viste, que te da la sensación de que ninguno de los dos debería perder, pero bueno, tiene que haber un ganador en el básquetbol, así. El pibe Flor realmente espectacular, ¿no? Tomando decisiones en momentos calientes, con una personalidad. Eh, para eso, para tomar decisiones en esos momentos me nació pedirte el teléfono para felicitarlo, ¿no? Después le mandé un mensajito, le dije que después lo iba a llamar, eh, porque realmente había una actuación sobresaliente y con, con mucho corazón y con mucha audacia, ¿no?, para tomar decisiones. Los protagonistas, los dueños de la pelota naranja, entrenadores, jugadores, dirigentes... Eh, de acá, de allá, de, de la Argentina, de España, todos, todos pasan por los micrófonos de uno contra uno con Gastón, con Franco, con Santiago, con María, con Noelia, hasta la una hacemos esto que es uno contra uno. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. bueno eh, buen resumen es eh, buen resumen franco noelia Santi, buen resumen eh, con, con las voces los protagonistas ¿no? que son los realmente los los, los importantes no lo, lo, aquellos que, que nos hacen vibrar que nos hacen sentir que nos hacen disfrutar en una cancha en, en un rectángulo de juego Hoy de la maneras